Ciudad a lo largo del tiempo, y casos extraordinarios, eh, los conejos, eh, los búhos, los cuervos, todos, todos los animales. Es que si, lo, si hay uno que eh, tiene esa capacidad, eh, ¿por qué no la van a tener todo el resto, no?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 A ah, eh, rutasmisterio.es, ahí se encuentran. Toda la información en va a ser dentro de muy poquito tiempo el viaje que hacéis a Turquía efectivamente, con Lorenzo Fernández y Josep Guijarro del 14 al 22 de abril recorrerán los lugares más apasionantes de Turquía viajarán eh, desde Madrid primero a Estambul, donde pues verán lugares tan apasionantes y tan bonitos como el Palacio de Tokapi o la iglesia de Ayibidi o la iglesia por ejemplo Pantocrátor. pantocrátor eh, en bueno en Estambul que hay que lógicamente acercarse al Gran Bazar la Mezquita Azul, hay lugares impresionantes luego también viajarán a Ankara podrán ver lugares pues como la columna de Constantino, eh, las cisternas de agua de Serefire. Bueno, lugares realmente maravillosos y, como no, la Capazocia. Yo creo que es un lugar único donde los haya, con la visita a la ciudad subterránea de Derikuyu. Eh, lugares que no nos podemos perder y que si no han estado, realmente vale la pena visitarlos. Así que rutasmisterio.es y acompáñanos a Turquía. Y además eh, corriendo tiene que ver rutasmisterio.es porque dos cosas. Eh, que da Muy poquito tiempo y quedan y pocas muy poquitas plazas. plazas. Efectivamente. Así que aquellos que todavía no se han decidido, ya lo saben. Rutasmisterio.es, acompáñanos a Turquía y conoce lugares pues, como Esmirna, Éfeso, lugares mágicos donde los haya. Y... Una cosa más hay que se puede decir. Se van a librar de eh, aquellos que no les guste la Semana Santa en España, pues eh, también se van a librar. Pero sobre todo se van a librar de ese ambiente tan enrarecido eh, que existe en los momentos eh, previos a unas eh, elecciones. Pues eh, se van a bueno, sí, y se van que... ir a Turquía y por lo menos van a poder desconectar y ver algo maravilloso. Esto es ¿no? seguro. Esto <ríe> es seguro. Es una buena idea. Rontasmisterio.es. Ahí se encuentra toda la información eh, que la ofrece Prisma Publicaciones eh, La ofrece, y nos lo ha contado aquí, Laura Falcó, eh, Laura en los ecos del pasado. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos.